Cuentos de hadas españolas Las aventuras de Tom Sawyer Esta es la historia de un joven Se llamaba Tom Sawyer Tom vivía con su tía Polly en una pequeña ciudad La tía Polly era una buena mujer Quería a Tom y solo quería lo mejor para él Pero Tom era un niño muy travieso ¡Tom! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Llegas tarde a clase! Uh, ¿No lo sabes? Hoy no hay clase. El señor Snuggles ha perdido a su padre. Ah, oh, caray! En ese caso, pobre señor Snuggles. Oh, hola, señor Snuggles. Oh, siento muchísimo lo de su padre. Que su alma, eh, que fue a dar un paseo... ¡Oh! Uh, ¡Qué bien! Eso es bueno para la salud Es más, todos deberíamos dar paseos Ah, de acuerdo, señor Snuggles Y disculpe la molestia Adiós ¿Qué pasa? Vamos, ¿cómo puedes inventar esa mentira? El padre del señor Snuggles no está muerto, está bien Oye, nunca dije que estaba muerto. Solo dije que lo había perdido. Ya debe haberlo encontrado. <risa> ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con este niño? ¡Qué día más bonito! ¿Quién quiere ir a clase con este día? Sería todo más fácil si la tía Polly no me impidiera hacer lo que quiero. ¡Ya sé! Iré a jugar con Hack. Y después vuelvo a casa. Y la tía Polly nunca se enterará de que no he ido a clase. ¡Oh, Tom Sawyer! ¿Dónde está tu tía Polly? No deberías dejar la casa de tu tía. ¿Quién te salvará de mí ahora? Ryan Reynolds. ¿Crees que me escondería de ti? ¡Eh! <ríe> hey, ¿Qué estáis haciendo, chicos? ¡Dejad de oh. pelearos! ¡Os vais a lastimar! ¡Oh, no! Mi uniforme está lleno de barro Y ahora la tía Polly sabrá que no he ido a clase ¿Qué hago? Entraré despacio Tom, sé que eres tú ¿Creías que no te castigaría por haberte saltado las clases y por haberte peleado con Raya Reynolds? Serás travieso Pintarás la valla este fin de semana No puedes jugar Pero empezó él Ni una palabra, Tom Pintarás la valla ¿Está claro? Sí, tía Polly Cuando llegó el fin de semana Tom miró la valla y se sorprendió ¿Qué? ¿Tengo que pintar todo esto? No Y mis juegos de canicas Y de bandidos Oh, esto no me gusta Por eso me gusta más la vida de Jack que la mía No tiene padres y nadie lo castiga ¿Ahora qué hago? Pero Tom era un niño inteligente Y tuvo una idea Ah, ah la, la. Un momento Quizá aquí estaríamos mejor ¿Qué pasa, Tom? ¿Otra vez castigado? La la la la la la la la. Te estamos hablando, Tom. Ah, oh, hola, chicos. Estaba muy ocupado con mi arte. ¿Por qué estás tan contento con ese castigo? ¿Qué? Un castigo. No es un castigo. ¿Cuántos niños veis pintando? Esta ciudad necesita color. Así que decidí redecorar esta ciudad Empezaré por esta valla Ir a jugar a las canicas Soy artista Este trabajo es tan divertido oh, la, la, la, la, la. Yo también quiero ser artista Déjame probar uh, No sé, no todos pueden ser artistas uh, Vamos, Tom Somos tus amigos, ¿verdad? Por favor, déjanos probar Pero es un trabajo muy importante Tendréis que pagarme por dejaros probar Los amigos de Tom no se lo pensaron dos veces Y le dieron sus juguetes y chocolatinas por dejarles pintar la valla Cada vez venían más niños a pintar Y enseguida toda la valla estuvo pintada ¿Ves? Todos quieren hacer algo importante No les importa hacer algo estúpido como pintar una valla <risa> ¡Caray! ¿Todo esto te ha llevado solo unas horas? Sí, tía Polly No sabes cuánto he trabajado en esta valla ¡Uy, oh, estoy tan cansado! ¿Ahora puedo ir a jugar? Ah, uh, sí, claro oh, Me pregunto cómo lo hace ¡Hola, Hack! ¡Hola, Phil! ¡Escuchad! He encontrado un nuevo lugar donde jugar Allí nadie nos mandará ir a clase Ni nos mandará volver a casa antes de anochecer ¿En serio? ¿Dónde está? Es la isla, al otro lado del río ¡Ay! Pero mi madre nunca me dejará ir allí Ay, oh, ojalá no tuviera que contarle siempre todo Pues no se lo cuentes, no se lo diremos a nadie Somos ya mayores para ocuparnos de nosotros Los tres amigos se pusieron de acuerdo y partieron a la isla en una balsa Era lo que siempre habían querido Poder ir a todas partes y hacer lo que querían Jugar y jugar hasta cansarse al principio comían la fruta y las verduras crudas. ¡Ah! ¡Oh, ¡Delicioso! ¿Por qué cocinan? ¡Qué pérdida de tiempo! Estoy de acuerdo. Si la gente comiera la verdura así, ahorrarían mucho tiempo. Ojalá la gente fuera tan inteligente como nosotros. Pero tras pasar unos días de juegos y de comer fruta y plantas crudas... ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Estoy fatal! ¡Ay! ¡Estoy muy mareado! ¿Qué nos está pasando? Yo tampoco me siento bien. Ojalá vuestros padres estuvieran aquí. Sabrían qué hacer... Estoy de acuerdo, echo de menos a tía Polly Porque nadie nos ha buscado, no les importamos ¿No te acuerdas? No se lo dijimos a nadie No saben que estamos aquí Ah, oh, sí, me acuerdo Porque ya somos mayores para ocuparnos de nosotros ¡Qué estúpidos! Oh, tienes razón Somos unos estúpidos. Pensé que sería divertido vivir como tú, Hack. Nunca me habría sentido así solo. Alguien del pueblo siempre estaría ahí para ayudarme. ¿Ahora qué hacemos, chicos? Tranquilos, que no cunda el pánico. Todavía podemos volver, ¿no? Creo que debería volver uno a ver qué pasa en el pueblo. Yo no voy solo en esa balsa ¿Y si me muero? Como lo he sugerido yo, iré yo Iré y comprobaré si alguien nos echa de menos Tom se despidió de sus amigos y partió hacia el pueblo En cuanto llegó a la orilla, oyó gente hablando Cuando se aproximó, vio llorando a tía Polly y a la madre de Phil ¡Oh! ¡Mi pequeño! ¡Mi pequeño! ¡Oh! ¡Mi pequeño! ¡Mi pequeño! Corre ya han pasado muchos días. No tiene sentido esperar más. Enviamos una docena de barcos en busca de esos chicos. Solo puede haber una explicación: deben haberse ahogado en el río. Hay que aceptar el destino. Quizá nunca los podremos encontrar Debemos preparar todo para el funeral Y para rezar por los tres Es culpa nuestra Deberíamos haber tenido más cuidado Tom, Hack y Phil eran grandes chicos Pobrecillos, solo eran unos niños ¡Oh no! ¿Qué hemos hecho? Tengo que regresar enseguida ¿Qué ha pasado, Tom? Tom ¿Nos echa alguien de menos? Sí, Tom, como estaba mi madre. Phil, tu madre te echa mucho de menos. Y también la tía Polly. Y también todo el pueblo. Creen que nos hemos ahogado. Van a celebrar un funeral por nosotros. Enviaron una docena de barcos a buscarnos. Ay, me siento fatal. Sí... Ahora entiendo por qué mi madre cree que soy irresponsable. Les hemos hecho daño. Sí, tía Polly nunca me abandonaría así. Nuestros padres sabían que nos preocuparíamos por ellos como ellos se preocupan por nosotros. Nos quieren mucho. Me siento tan culpable. Yo también. Yo también. Chicos, tenemos que regresar hecho de menos el pueblo Oh, imagina qué pasará si se dan cuenta de lo que hemos hecho ¡Eh! No tienen por qué saberlo Podemos decir que resbalamos en el río y que el agua nos trajo a esta isla y que construimos esa balsa para regresar uh, son vuestros padres Saben que no podéis construir una balsa Tenemos que intentarlo ...mejor que decirles que solo fuimos unos egoístas e irresponsables, ¿no? ¡Oíd! Mañana es nuestro funeral. ¡Sorprendámoslos! ¡Oh, sí! ¡Me gusta ese plan! A mí también me gusta ese plan. No soy egoísta ni irresponsable. Es... es el río. Menos mal que los ríos no hablan. ¡Que sus almas descansen! ¿Dónde os habíais metido? Estábamos muy preocupadas uh, Río El río hizo una balsa Y nos llevó a una isla Y luego llegó la isla Y corrimos y ¿Qué? Basta ya, Phil Lo sentimos mucho Lo que Phil intenta decir es Por favor, no nos odiéis ¡Oh, mis pequeños! Los padres nunca odian a los niños Lo que importa es que estáis en casa a salvo ¡Sí! ¡Hack, de ahora en adelante vivirás conmigo y con Tom! Vosotros sois ahora mis hijos ¿En serio? ¡Oh, pero si quieres estar solo! ¡No, nunca! ¡Sé lo importante que son los padres! He vivido toda mi vida sin ellos Es verdad, no pude vivir solo unos días Sabíamos lo importante que son los padres Todos lo sentimos mucho ¡Nos queremos a todos! Nosotros también nos queremos